Sí, vamos a empezar pidiendo dinero eh, Como hace el hombres de negocios eh... Primero la financiación Estamos eh, a punto de poner un botón de donaciones en la web Para eh, pagar los costes del, del podcast Que tiene algunos el Servidor, eh, la comida, transporte, cafés, todas esas cosas Pero sobre todo... Lo que queremos es invertir en micrófonos y una mesa para poder grabar con mejor calidad. Si, alguno, si os gusta el podcast y queréis, <ríe> y queréis eh, ayudarnos, pues podéis hacer una donación o podéis pagar en especies. <ríe> podéis ayudarnos en especies. pues si, tenéis, si sois de Santiago y tenéis una mesa de mezcla, micrófonos o cualquier cosa que podáis eh, aportar para grabar el podcast pues también serán bienvenidos. Y ya nos doy más el coñazo con esto y empezamos a hablar sobre qué era Pepe? in, Programming. Muy bien. Esto era un tema que había surgido en Twitter, una airada conversación con varios usuarios de Twitter que acabó con... No, ah, pues, no sé, no eh, recuerdo. <risa> puede ser. <risa> Me estoy puede, puede ser. ¿Qué es? Y Maday. Maday, eh, ¿no? No, no sé, parece. eso por ahí viene vino la conversación de... en Twitter. La conversación Algo en Twitter de... vino por ahí, sí, pero también vino porque había gente que se cuestionaba la práctica. Uh -huh. Y tú entre ellos. Es verdad. Entonces, Ahora lo ¿Qué es pair programming? Y como siempre recurrimos a nuestro gurú en el agilismo o la Pepe. Ah. Okay. ¿Qué es pair programming? <risa> Cuéntanos. ¿Qué es pair programming? Pues ya. son dos personas programando en el... lo mismo a la vez, juntos. Ya está. Pero eso. ¿Te refieres a en el mismo ordenador? Sí. Los dos, un el En, los en el mismo código, en el mismo, haciendo el mismo trabajo juntos. Dos personas haciendo el mismo trabajo. Sí, programando juntos. Eh, bueno, pero bueno, eso sí suena bastante sí, mal. Sí, bastante verdad. desperdicio de recursos refiero. ahí. Dos personas haciendo el mismo trabajo cuando lo ya podría hacer bien. una sola Sí. Sí. Pues véndemelo. Buah. Estoy cansado de venderlo. <ríe> ¿Sí? ¿Tú lo haces ahora? Yo ahora mismo no, no. ¿Tú lo haces Carlos? No. ¿Pedro? Estamos con como, como Pedro con nosotros. Ah, como ¿Sí? gusta ah, ¿eh? Sí, sí. Se, no, se me había pasado. Tenemos hoy un invitado, es un oyente que ha venido a grabar con nosotros. Pedro Vale Hola. <risa> eh, sí, yo a veces hago dating. ¿Con quién? Eh, Está su jefe y con... Claro, claro con mi jefe Pero eso no es Paying, eso es supervisión Que te supervise tu jefe del trabajo no, Yo creo que deberíamos aclarar que es Paying Porque no. la, exp la explicación que no, no. hago aquí a ver, a veces hago, Pepe es muy genérica A veces hago Paying con Carlos Aunque no lo reconozca abiertamente ¿Tú crees, que, tú crees que haces Paying? Carlos sabemos que no hace Paying Con lo cual, si él no hace Paying Tú no puedes hacer Paying con él Pero espera, define Paying ¿Por qué dices que no haces peirin conmigo? Porque, ¿Por? tú no haces Porque tú no haces peirin. Porque tú no haces peirin. Pero eso vosotros no lo sabéis. Lo acabas de decirlo. que qué no haces peirin? Porque pues, es lo que digo, como los caracoles. ¿no? ¿No? Porque ya no, lo hemos hablado varias veces contigo y no haces peirin. Ah, pues entonces decirle a Pedro, ¿por qué? Porque está engañado. ¿eh? ¿Por qué, entonces? Entonces tenemos no la ocasión de explicarle a un oyente en vivo. En vivo y en directo. En y que pueda hacer preguntas, ¿vale? ¿Qué es peirin? Bien. No, dijo ¿por qué no hago painting? Bueno, vale, bien, bien. Pero sí, yo sí, le he dicho no hacer painting porque, porque lo que él llama painting no es painting, vale. No. Porque painting, vale, se supone la, el, el trasfondo que hay detrás de esto es que dos personas eh, son capaces de producir más que esas dos mismas personas por separado. Dos personas juntas son capaces de producir más que por sí. separado tienen un esa unidad es más productiva junta que separada entonces ¿Dónde? si tú no has conseguido eso no has hecho paining amigo has hecho sí, otra cosa <risa> Ya, Habrás hecho el amor. amor con Carlos. Pero no, has, con has Carlos hecho, no. he hecho, he hecho paidin, pero aún no ha llegado a ese punto de productividad. Bien, ¿y por qué? Y, y, y preguntarás, pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? <risa> <risa> <risa> me gusta esta interacción, hay que empezar con los oyentes. <risa> me ha gustado. ¿Por qué? Porque para, para conseguir ese, ese flow, ¿vale? Ese ese mm, flujo. flujo mm. En, en castellano, <risa> en castellano <risa> Flow, flow, flow en inglés, flujo en español. Muy bien, gracias, es nuestro experto en idiomas. Pues para conseguir esa, esa forma de trabajar eh, hay que eh, compartir más que eh, el, teclado. el sitio, el espacio físico. Y esas dos mentes tienen que trabajar como una mente colmena. Tienen que trabajar a la par simbiosis. Entiendes Tiene que darse esa simbiosis ¿Tú has visto ¿Has visto ¿Has visto, ¿Has visto... Avatar? Sí oh, Pues tienes que sí. conectar Tus cables En, ah, el, en el objeto. <risa> vale ¿Has entendido? Bueno, más o menos. Sí. En definitiva, tú no has hecho peirin porque Carlos no tiene... No, tiene conector. No, no. tiene usb no sé si es, así, es mujer para hacer peirin, no. <risa> Tiene, tiene conector, pero... A no ser que Carlos haya enchufado la colectita. Entonces, no, hablas de serio. Eh, El peirin que yo he visto... Igual bien, la frase empezó bien. Sí, no, pero el peirin que yo he visto, el peirin que yo, que yo he hecho la mayoría de las veces, consiste en, básicamente... Ponerte a programar Y depende de tu nivel y el de la otra persona Pues a veces es Él te supervisa a ti Básicamente te va diciendo Oye, eh, se te ha olvidado Bueno, aparte de eso Se te ha olvidado un if O dos puntos, no sé qué eh, O Pues eso, que te, que te diga Y ahora hacemos esto vamos a hacer no sé qué tal O más o vas diciendo tú Pues ahora vamos a hacer no sé qué tal Pero no es es la mayoría del paining que yo he visto y lo que se entiende por paining, ¿no? Uno se pone a programar y el otro está allí mirando y dice... ¿Se te ha olvidado? No me compila. No. Ah, pues son los dos juntos, no sé qué tal. ¿no? Y bueno, eso aporta, digamos que eh, es eh, verdad que eh, tú puedes estar ahí tan metido en el rollo que no te das cuenta de ese tipo de errores chorras, pero que otra persona que está a tu lado los puede ver. Pero no yo eso no lo llamo paining, llámalo como quieras bueno pero hay veces que tienes un problema que a lo mejor tú solo no lo estás abordando bien o lo que sea y hay gente y cuando hay otra persona que te da su punto de vista pues eh, digamos que desatascas sí pero no es painting sí bueno claro eso, sí, eso, eso, es un, eso no sé si es peirin otra de las cosas que te iba a decir de painting es que es algo que tienes que hacer todo el tiempo pero por qué? Porque si no, no es, es como Es como otras cosas. ¿Eh? Montar en bici es montar en bici y no lo haces todo el tiempo, montar en bici, pero cuando estás montando en bici estás montando en bici. Vamos a ver. No me dices, no, es que solo estás montando en bici una hora al día, eso no es montar en bici, joder, eso es otra cosa. Pues es... es pasear en bicicleta. Pero yo he puesto aquí, que, que, que me lo puedes negar. <risa> <risa> me lo puedes negar, pero no me digas que es... que lo que yo te estoy diciendo... Y pues yo te digo que peirines te lo Que dos personas parado? producen más sí. Que esas dos mismas personas por separado ¿vale? Y tú me dices y yo, y yo te digo, para conseguir eso tienes que O sea, esto no es peirin Hacer eso eh, Esporádicamente de vez en cuando tal, No, es, no vas a conseguir eh, Producir más, vas a conseguir Pues a lo mejor que Algo que a ti te llevaría cuatro horas Entre los dos Lo hagáis en tres, en dos, lo que quieras, pero no estás consiguiendo hacer un trabajo el doble de grande o el triple. O sea, no estás consiguiendo producir más. No sé si me explico. ¿El doble de rápido sí? No sé. no. Es lo mismo. Sería hacer un croquis. Algo que te iba a llevar a hacer cuatro horas, efectivamente. Si haces así, tú, acabas haciendo dos. Tú con Pedro... Pedro más Carlos. Dos, dos horas. Dos horas los dos, han hecho un trabajo en dos horas los dos. Esos son cuatro horas. Sí. Cuatro horas. Y tú dices que uno solo lo había hecho en cuatro y peor. Cuatro horas. Ah, y pero... yo te digo, si, si tú lo hubieras resuelto en cuatro horas, no has ganado nada. Bueno llegaste a otra, otra solución seguramente porque estabais teniendo dos puntos igual es una de todas bastante. formas de todas formas yo cu cuando se habla de producir más entiendo que más no es solo más rápido claro también es mejor calidad? calidad pon la o, medida bueno. que quieras yo he puesto horas sí. porque es por difícil. hacerlo es difícil de medir entendible pero, pero mm. pon la medida que quieras pero a es a lo que yo voy la mayoría de las veces <coughs> o sea la mayoría de las veces yo la ni siquiera bajas a dos las pocas sí. veces que yo este flu este flow este flow Con gente eh, tienes la sensación de que vas muy rápido, muy rápido. Mm. Las dos personas tienen la sensación de que van muy rápido, que va todo... Sí, tienes un súper programador. Claro, y, y, y tomas decisiones muy rápido, estás ahí súper envalentonado, ahí a lo loco, mm. y te entiendes muy bien con la otra persona, con tu colega, no hace falta hablar, pam, pam, pam, pam, pam y estás ahí, y cuando el otro te quita el teclado y sigue él y hay una comunicación ahí es como el amor sí, <risa> ¿vale? Es, pero esto no es lo que yo he sentido la mayoría de veces que he hecho peirin que lo que sientes es, es que normalmente ¿no? si te llama a otra persona pues al final cuando te levantas y te vas y dices vaya puto inútil que se lo soluciono yo pero no he hecho pero normalmente hay o sea, para mí, no, yo voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Normalmente cuando se hace painting esporádicamente y no consigues ese flu, flow, lo que tú tienes es llegas allí, el tío te cuenta su problema no te enteras de nada eh, entonces te pones a mirar el código ya eh, ta, ta, ta, ta, ta, has perdido un rato en entender de qué va todo el problema ¿vale? y ahora cuando ya has entendido de qué va todo el problema le planteas las mismas soluciones que él ya ha mirado Pero claro, por no decirte, yo también se buscaré Google, gilipollas, no hace falta que me lo vuelvas a decir, pues a lo mejor, si es un tío, si soy yo, ya te mandaría el carajo, pero si es un tío más o menos respetuoso, pues, pues te dejará que pruebes allí cuatro cosas. Entonces al final, a lo mejor, después de un rato llegáis a un entendimiento y podéis empezar a probar algo nuevo entre los dos y sacar algo nuevo. Pero eso ha sido todo un proceso doloroso que además rara vez hay una esa inversión sirve para después. No sé si es vuestra sensación también. Entonces, yo lo que digo es que yo entiendo a la gente que está en contra del porque pero si piensas que eso es Payring eso no es Payring. Llámalo como quieras. Llámalo a un soporte o programar con otro tío pero no es Payring. Y yo, yo he sentido hacer Payring muy pocas veces y, pero sí que es verdad que sientes que, que produces que haces cosas mucho más rápido, mucho más concentrado, mucho más enfocado eh, que cuando estás solo. ¿Y tú con quién hacías peirin? No lo puedo <risa> <risa> Con Pepe. Yo he hecho peirin con Pepe. con Pepe. Pero Digo, rara vez hemos, lleg hemos llegado a ese punto. Pero no, alguna no, vez... Cierto. Yo me sentí alguna vez así. Yo también. Había ido. Pero con poca gente más. Con Alguna otra vez, pero muy raro. Yo con Pablo también así empezar a ese rollo de que estás muy enchufado y que todo va fluyendo y que no te atascas, quién tenía el teclado? Pues mira, este este conversamente es era remoto. <risa> Estábamos en una consola en no, los dos teníamos. Sí, el ¿Cómo se enchufaba, entonces en los portemux, ¿Por ah, no los no, no, pues, los sí, los portemux, los portemux también, joder, esa es la caña. Tenemos es la caña, Zetap y Demux. Pero tú Pero alguna vez quién escribía? Pues, no, pues normalmente sí. este Pepe. Sí, pero era un tema por el, por el tema del líder. Si, si el pairing fuera en, en el mismo sitio y digamos, sí. uno escribiría normalmente y se le rotaría eso o lo que sea y el otro estaría detrás. Sí. <risa> sí, pero, sí pero, pero, no, claro, el, de en teoría, canción, el, o lo que sea. El, pero pero así que tienes <risa> Si, ya... si tienes las herramientas adecuadas, el pein remoto debería ser igual que el pein. Bueno, pero no, pero yo iba por otro sí. lado, me refiero. Quiero otro. decir que si estuviéramos juntos, tras... usaría yo más el peinado porque estábamos trabajando. ¿Quién de con vosotros hacía el papel de estar detrás? Eh. Si no hay un papel de estar detrás. Bueno, bueno, yo estoy en guardia armada. Pero siempre se pone eso. Yo estoy en contra del rollo de, de, de pilótico piloto. Pues siempre se pone eso. Y no la definición de pein, si tú quieres ir a la definición de pein rigurosa, también es esa. A ver, pilótico piloto, no. Vamos a la definición de pein rigurosa en mis huevos. Yo estoy harto sí. de leer cosas y luego si uno el la interpreta. Si que lleva el teclado, ya es claro. está. Si te quedas solo con el rollo de sí, sí, sí. piloto es el que lleva el teclado, pues ya está, el que lleva el teclado. Pero, pero, el tra eh, ¿qué? My Me está enseñando iPod? el artículo de la Wikipedia, sabes que esto no es la televisión, ¿no? Eh? La televisión hay un chaval con una cámara. Mira, la persona que está haciendo la codificación se le da el nombre de controlador, mientras que la persona que está dirigiendo se le llama el navegador. Me vale. <risa> el navegador GPS, ¿no? Pues, no lo pongas en <risa> sudamericano, tío. Ah, no en español. Ah, 100 metros, ponga un punto y coma. Claro. Se sugiere a menudo para que a los dos socios cambien de papeles por lo menos cada media hora. O después de que se haga una prueba de unidad. Sí, capo, modos. Pues, no, si no, le hiciste no. antes el y ya cambia. Me parece. Eso es ping-pong, ¿no? Sí. sí. Pero esos son Eso es juegos de no, estar bien para aprender entonces, ninguno de vosotros estaba teniendo un papel... Esos son los papeles. En ese ver, caso, evidentemente hay uno bien. que está escribiendo, porque solo hay un teclado, joder. No, ¿y teníais dos? Ya, mamón, pero no usamos los dos. <risas> quién es el que estaba escribiendo te lo estoy diciendo a veces él Los a veces yo no, en ese momento que tú sentiste esa ay, yo qué sé ah, pero había que ir a mi, a mi día, seguramente a mi seguramente estaba escribiendo yo querido tío y ya no me voy y él porque él escribe lento <risa> <risa> eso solo es con dos dedos ¿no? <risa> <risa> la, la, la. yo soy un poco bonger sí, sí, así programa bueno y Pepe, entonces ¿qué hacía él? Mientras tú me estaba tocando Me decía cosas al oído No pensé que estaba en el remoto. Yo me no, Se lo decía todo al oído Se lo decía todo al oído Qué ¿Y qué hacía? ¡Hablábamos! Pero que, que te ¿Es eso? De... A ver, ¿Tú, ¿tú qué? cuando programas, Carlos? ¿Tú cuando programas no estás hablando contigo mismo en tu cabeza? Normalmente hablo como el ordenador, pero sí. Bueno, pues, pues, pues hablábamos sí, de, sí. de eso mismo. Ya estábamos pero teniendo las te mismas decías, conversaciones entre dos personas. Tú hablabas en alto y él te respondía. Claro. claro. Estamos constantemente hablando. Constantemente hablando. Es que aparte del Temux, de teníamos abierto un hangout. Sí. Un hangout, ¿no? <coughs> pero orídate de eso, como si estuviéramos juntos, da igual. La herramienta es... Y sí. hacía indiferente estar separados de juntos. Pues, Entonces, por eso le digo, si él estaba escribiendo, estás hablando pero, constantemente. ¿Y qué le decías? <risa> <risa> y no me acuerdo del código, o sea, que te diga. decía, oye, qué guapo estás. <risa> ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué, no, serio, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de cosas hablas? Pues las conversaciones pues que tienes todo. cuando programas, no sé. Es que no me acuerdo del código, era de Rosli ¿no? Sí, pero ahora qué vamos a ver oh, yo, O sea, este está haciendo no sé qué historia. ¿Y, ¿Y tú qué estás haciendo cuando estás programando? Pues ¿Estás pensando en qué cosas nos estás cubriendo, no estás cubriendo, no sé qué? Entonces, a lo mejor le dices, oye, pues tenemos que hacer un test que cubra esta parte. Mm. Ah, sí, vale, pues ahora apúntalo. Y bueno, A lo mejor llega y lo apuntas. Eh, tal, tal, bueno, pues tal. ¿Y si, ah, y si hacemos esto... Ah, mira, y luego habrá que hacer un refactor aquí porque esto está repetido aquí, no sé qué, tal, vale. Y vas ahí hablando, pim, pam, pim. Yo qué sé de qué cosas, de mil cosas. Y haces? Ahora y dices, te gusta lo que estoy haciendo. Claro. claro. <risa> o, ¿qué estás ¿Qué estás haciendo? que también puede pasar ¿vale? eh, que es una pregunta que también te haces cuando estás solo ¿qué estás haciendo? te puedes perder ¿Qué, qué claro te puedes perder por bueno, <risa> no entender lo que está haciendo que no que no suele pasar si de verdad hay ese ese flow porque la gente habla es jodido cuando tú ves dos personas haciendo peki que no hablan nada están ahí y el otro normalmente si no hablan nada nada nada uno es el jefe Entonces, o está escribiendo el jefe y el otro está mirando y o, oh, salga, tengo que ir a comprar leche. O el jefe está mirando y tomando nota y el otro está ahí escribiendo con miedo. No, no, y el otro está diciendo, así. si es el jefe el que mira, está diciendo, ¿y por esto, por lo que te pago? <risa> Uf, tía, esto es lo bueno, que... yo quería decir antes que contaste ese caso extremo de, de cuando alguien va a atender a un inútil <risa> y sale todo mal y tal pero yo creo que entre lo uno y el otro hay un mogollón de, de, y cas abanico, de y casos abanico, sí. y creo que en general el, aunque no se haga todo el tiempo el pairing, o lo que parece que es pairing pero no lo es, en general aporta bastante para tema de bloqueos o de compartir conocimiento, o sea, hay muchas otras utilidades que el programar en sí ¿qué pasa? que son cosas no deseables o sea, son soluciones a problemas problemas como que un equipo haya especialistas o... ya lo que pasa es que yo, bueno, yo si defiendo esto si defiendo esto así que evidentemente no es tan extremo como yo lo he expuesto lo que pasa es que si no pues caes en el riesgo de que gente como Carlos <risa> <risa> <risa> pero no, el rollo es eh, al final esto de que va, de, de que tú estás en una empresa propones hacer pairing y el tu jefe pues eso te dice, pero que me estás contando, vas a poner dos personas a programar Eh, hacer lo mismo. Hostia, eso vale dinero. Y dices, no, pero te vas a ahorrar la mitad de los ordenadores. Entonces ya hablamos. De ya hablamos de otra cosa. No, entonces... La mitad de las sillas. Por claro, claro. Sí. Y ya está. eran más caras que los sueldos. Entonces, no. Pero, entonces, si, entonces, yo lo máximo que he conseguido convencerlos es eso de hacerlo esporádicamente. Pero es verdad que así... Tiene otras cosas positivas, pero no acaba de funcionar. Claro. No acaba bueno, de funcionar, yo creo, entonces no yo creo que así Igualas un poco el nivel, de, si tienes un equipo con distintos niveles, de técnicos de gente o lo que sea, pues sí que se iguala un poco a lo mejor el, el nivel del equipo. Eso. Haciendo pedir índices. Sí, haciendo... Sí, sí, sí, no hay... de, de las ventajas de, de, de programar en pareja, pero... Pero bueno yo creo que habría que que, que eso que esa idea de que la forma la mejor forma es hacerlo bien uh -huh. y que si lo haces bien deberías conseguir conseguir o sea eh, eh, deberías... no vas a haber una pérdida de productividad. No aparte uh -huh. si lo haces bien deberías hacerlo siempre por una razón que es que te, te sale mejor. Claro. <risa> <risa> eso sí. es cierto. Pero, bueno, no sé Yo creía que me ibas a... Pero no, bueno, se yo se creo mal. De todas no, maneras Para llegar a hacerlo bien Tienes que hacerlo mal antes Está claro Está claro Yo lo he hecho muchas veces mal Y lo sigo haciendo mal Pero no porque quiera Es que... Mm. Eh, ahora, por ejemplo, en el equipo Somos dos personas Y... y tenemos dos partes bien diferenciadas Hacemos... y Hacemos soporte Cuando uno de los dos está atascado, pues a lo mejor no me llama para que le eche una mano. Pero tengo toda esa sensación de cosas que os he dicho antes. Pues llegas, no sabes de qué va el tema, te lo explica, te explica con sus palabras, no te enteras. Haces painting en la parte del otro. Claro, o sea, <risa> o en, en lo que está trabajando otro. No, no, estáis trabajando en lo mismo. No, no, porque tenemos, bueno, eso porque son dos proyectos separados, mm. independientes. <risa> <Pues eso. risa> Ahora que ya te lo he explicado ¿o qué, haces pain o no haces pay, no, no tengo ni idea. Y, verdad, Antes igual. dijiste que no con mucha seguridad. No, no sé o sea, decir yo, no ni no sé lo que hago, ver, yo voy a programar, ¿no? <risa> <risa> yo programa. No hago pay, yo programa. Vale. entonces yo programo y efectivamente hay situaciones en las que no son situaciones triviales en las que tienes que pues, diseñar un comportamiento o definir una arquitectura de una parte del sistema en que yo me levanto y la comento y, la, la, y igual durante ese día estamos cuatro o cinco horas pues programando un, un conjunto vamos a decirlo, no voy a decir pairing y tal pero programando entre dos personas y definiendo entre dos personas todo eso y que, pues pues es lo que se refería Pedro antes cuando decía lo de y tal sí, yo a veces pues digo pues esto está fatal así o hay que hacer unos refactorings como lo ves tal y discutimos sobre eso y eso sí que lo hago pairing al nivel que estás diciendo tú de que estamos siempre haciendo pairing y que nos portamos con una sola unidad y tal no yo vería muy difícil para mí poder hacer eso vale ¿por qué? pues porque yo soy una per... pues no sé porque a mí me tenemos una persona ahí al lado me está ahí dopando ahí ah, porque tú eres el jefe claro no, no, no por eso pues porque yo igual me, me pongo ahí me me quedo absorto en el problema y ya ni escucho lo que está a mi alrededor durante mientras estoy concentrado sí. autismo <risa> porque yo paso de la otra persona o sea, sí, sí no es no, que no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué es superior a mí. A mí si me quitas el teclado te bato, te aguchillo. <risa> a ver, igual lo oigo, pero no... Pero no lo escucho. Claro. Otra, otra cosa, vale. O sea, estoy yo pensando en mis historias y cuando estoy pensando en mis historias no, no atiendo. Es pero hasta que me pongo modo atender. lo que se me Hasta que me pongo modo atender. Entonces igual, ah. de repente digo, cuando estoy en mis historias digo, hostia, por aquí no voy a ningún lado. Entonces no escucho ahí un poco... Pero ese y... rollo que tú haces, ¿no es un poco rollo este patito de goma de cuéntale tu mierda a alguien? Sí. Y lo mismo te entera es mejor de lo que estás haciendo a ver el ¿eh, patito de goma no sé me, lo contó, <risa> me lo contó Edu creo sí eh, o, o yo sí no. es super... el patito de goma es no hombre cierto. a ver quiero decir a veces cuando tú estás hablando de lo que no te está saliendo te estás dando cuenta de que claro es sí. puede sí. ser pero otras veces no otras o sea a qué te refieres Sí, es, es sí, eso hablarle sí. a un patito de goma o a una persona que no tiene por qué saber programar bueno, le mira, explicas tu problema alguna vez pasa eso pero otras veces no sencillamente no tienes ni idea de cómo afrontar algo cuentas ese algo y entre dos personas se afronta de otra manera sí, sí, sí. ¿cómo podemos hacer esto? pues a uno se le ocurre una cosa a otra vas perfilando y luego te pones os ponéis ejemplo, igual a hacerlo al principio ¿tú por ejemplo crees que cuando trabajábamos juntos chín, chín. nosotros cuatro chín, chín. por cierto chín, chín. el pay valía para algo pero el trading que hacíamos con otros sí. bueno yo creo que valía para sí, sí, en el caso sí. de gente que se estaba metiendo nueva en el proyecto digámoslo para, para acompañarnos o instrucción no sé era instrucción era instrucción, instrucción sí, claro. sí pero bueno eran dos personas usando como una unidad <risa> definida tú sabes, tú sabes porque pero así, me lo, así me lo hiciste saber uh. que por eso no llegábamos a los objetivos ¿eh? <risa> que, que tu tiempo era perdido ¿cómo que mi tiempo era perdido? O sea, no, que, sí tú estabas enseñando a una persona eh, bueno, que no se a dedicar realidad. más tiempo a... Sí. sí. Decirte, no... Era, para mí, es, en ese caso, era más retraso que adelanto. Correcto. Bueno, pues estabas invirtiendo en formar gente. Sí. Correcto. Bueno, pero que solo era forma... Retraso con respecto a si no hubiera hecho eso, claro. ¿Entiendes y... la diferenciación que yo hago? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dices que eso es una diferencia? Sí, es una diferencia. Claro, que, que, que realmente hay una persona que es... Que no está programado. Es que, es que ahí sí. eso, eso no o es... Sea, es que sí, sí es... Claro, sí. que venderse, mm -hmm. unos ahí ahí eso que eso no ahí que ahí eso no que <risas> lo vendiera. no pero que no que uh, ahí que eso no que que eso no lo es... <risas> que que Quiero decir, yo por lo menos, cuando estaba con esta gente, yo lo más parecido al Peñín. Pero... Esto nos lleva al, al siguiente podcast, porque yo creo que aquí lugares. había un problema, un problema, sí, por las ilusiones, porque aquí justo había un problema eh, de equipo, sí. Y a lo mejor eso hacía que deberíamos grabar un podcast para so, hablar de hablando sobre equipos, estructuras de equipos. Pues yo creo que sí que paramos, pues eso sí y es que grabamos nosotros, ¿no? Pues despídete. Sí. Pues si tuviera jefe me despediría, pero... como. Pues te despedir. No tienes que elegir? Te despido yo. a despedir Pues esto, esto es Rampoz y podéis encontrarlo en el Twitter arroba Rampoz bajo. Al revés, al revés. Arroba eh, guión bajo Rampoz. Bien. Y nosotros somos Pepe arroba, arroba a Pepe Joe eh, David arroba de Vilchez. Y yo soy Carlos, arroba carlisjjj, y con nosotros está Pedro, el oyente, arroba oyente, no, arroba oyente, arroba... Arroba Pedro UBERDE. Arroba Pedro Nuestro presidente de... Es el presidente de nuestro club de HOND. ¡Ay! Unos silvinitos. Bueno, y esto se publica con licencia Creative Commons compartir igual, no comercial... Atribución y atribución. Y, y, sí, sí. y ya está. Y ya está. Y, y ya. a mí me gustaría agradecer a Deutro Seito que ya nos ha dejado el local para grabar varias veces. Es Como verdad, estamos grabando ahí. en Deutro Seito. Deutro Seito. ¿Has hablado ¿no? de él? Es gallego. Deutro sí, claro, claro. <risas> Seito. ¿Lo habrá pasado? Sí. sí. Doutro Seito. Doutro Seito. Doutro Seito. Muy bien. Sí, bien.